El duendecillo verde Con Fidel Martín Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de vuestro programa de discapacidad El duendecillo verde ...donde trataremos siempre los temas de forma transparente y valiente. En producción tenemos a Raquel Cañizares, en control de sonido a López Vicente y quien les habla Fidel Martín. Hoy no vamos a hablar de discapacidad. Hoy vamos a, a ponernos con música que, que tengo gente interesante para que lo conozcáis, sepáis quién son y os encante, por supuesto que lo sé que así será los temas que tocan. Tengo a Javier Ajado. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Fidel. Y tengo a vos? Javier de la Cruz. Buenas tardes, Fidel. Bueno, Dos personas aquí con su guitarristas Ya los conoceréis Vamos a entrar con un poquito de, de música Que no tiene que ver con lo vuestro Muy bien eh, De un buen amigo que ha estado aquí eh, Y estuvo en nuestros estudios Nos dejó un poquito de música suya Perfecto Y vamos a conocerlo Muy bien Javier, has escuchado esta guitarra maravillosa. Suena muy bien, muy bien. No, bueno, no, lo, no lo conocía, pero la verdad es que me ha gustado mucho, sí. Bueno, bueno. No lo Vamos a ver, Javier, ¿cómo llegaste a ser cantautor? Porque Primero... es una cosa que... A ver, cuéntanos un poquito. Difícil pregunta, ¿cómo llegaste a ser? Si crees que lo soy, ¿no? Todavía estoy aprendiendo. No, no, hombre, yo sé que, que eh, lo vuestro... En mi caso, pues se llegaba escribiendo, yo creo que se empieza primero escribiendo. Se empieza a ser más poeta primero y luego, en mi caso, en mi caso digo, ¿no? Y luego se, se va uno acercando más a la música. Uh -huh. En mi caso creo que empecé a leer de muy pequeñito y me gustaron las letras mucho siempre en el colegio. Sí. La poesía y tal, y a partir de ahí, bueno, descubrí que todo eso se podía llevar a la, a la música. Uh -huh. Pero yo creo que empecé más siendo escritor o poeta. ...hasta llegar a, a... encontrarme con la guitarra... ...que llevamos de discos ¿cuántos? ...siete, siete, siete. siete discos... ...musicando a poetas... Eh, ...la verdad es que casi todos... Casi ...quitando todos. el primero... ...que es todo... ...lo demás en todos los discos... ...hay algún poeta metido... ...por ejemplo... ...en el segundo disco hay poemas de Antonio Gala... Eh, ...en el tercero y el cuarto hay poemas de... ...de Benito de Lucas... ...de Rafael Morales, de José uh -huh. Hierro... ...luego hay otro también que hay letras de Neruda... Y bueno, ahora estoy con los poetas del 27 y las poetas del 27. Sí, en todos los discos hay... Creo que hay que sí, dar cabida a la, a la poesía porque venimos de ella, yo creo. <risa> uh -huh. Y vamos a ver. ¿Y eh, tú, Javier? Que pues es más somos... joven, bastante más joven. <risa> sí, <risa> claro. <risa> bueno, yo a diferencia de Javier empecé siendo guitarrista, no escribiendo. Uh -huh. Y luego hice un intento por ser cantante o cantautor. Lo dejé. Y al final, pues la casualidad o el destino, pues mira. Que la cabra eh, tira al monte, ¿no? Al final, pues eh, sí o sí, vaya. Bueno, eh, Javier, no cantas un poquito para que vayamos? Sí, traigo aquí algunas canciones preparadas. Yo creo que vamos a dar un poquito de publicidad a las poetas del 27, porque como han estado tantos años escondidas... Uh -huh. Y es lo que estoy haciendo también ahora un poco por los institutos, llevarlo a los chavales para que las vayan conociendo, tanto a los poetas como son Lorca, Alberti, en fin, a todos los que han musicado mucha gente, eh, sacar a la luz a las poetas, a la sin sombrero. Sí. Te voy a cantar una canción de Josefina de la Torre. Y bueno, pues vamos ahí un poquito entrando en calor. Venga, vamos con ello. Tú en el alto balcón de tu silencio, yo en la barca sin rumbo de mi daño, los dos perdidos por igual camino Tú esperando mi voz y yo esperando Esclavo tú del horizonte inútil Encadenada yo de mi pasado Ni silueta de nave en tu pupila Ni brújula y timón para mi barco En piel en alto barandal marino Tú aguardarías mi llegada en vano Yo habría de llegar sobre la espuma En el amanecer de un día blanco Pero el alto balcón de tu silencio Olvidó la señal para mi barco Y me perdí en la niebla de tu encuentro Como un pájaro Ciego por los años. Ah, es maravilloso. Además tiene una voz muy bonita. Josefina de la Torre. Yo, pues Josefina de la Torre no se imaginaría nunca que se la iban a... Luego ah, hacemos otra canción, porque Josefina de la Torre era canaria, ¿sabes? Ah, y, y además era cantante, era soprano. ¿sí? Y actriz, también era actriz. Ah, la verdad es que es un, la vida de estas mujeres era muy interesante y están muy olvidadas en la historia. Y yo me he propuesto sacarlas a la luz como sea. Que te vaya bien que sea, Yo creo que sí, los chavales creo, los sí. gusta que es, Cosas sí, nuevas cosas sí, nuevas sí. Yo hago un, cuando Íbamos a hacer el programa este que uh -huh. dije, digo, Si es que yo de cada andate tampoco Pero es una historia que me Que me llama mucho la atención Yo según me estoy metiendo en ellos, es apasionante Porque vas descubriendo cosas de ellas Que estaban sí. muy ligados a ellos, a los famosos, claro A los que más tuvieron el renombre, lógicamente del 27, como hemos dicho, hablado de, de Alberti, de Miguel Hernández de Lorca, de Gerardo Diego de, de Alto Laguirre, pero estaban todos muy en, entrelazados sí. pasa que por circunstancias de la historia ya fueron las grandes olvidadas del, de aquella generación y hay que sacarlas a la luz ahora que se puede Pues me alegro que sean los cantautores los que los hagan Sí, saquen, y hay alguno más que hace Porque para... eh, cantautor aparte de complicado aparte de complicado eh, no tenéis el marketing ese que tienen los cantantes, los artistas ...que se rodean de grandes grupos... ...grandes publicidad soy de un público minoritario quizás ¿no? Y a veces damos gracias... ...a veces mejor que sea así... ...porque quizás... Intimo, si como, yo tengo un amigo en Extremadura... ...que vive en un pueblo muy chiquitito... ...y dice aquí no quiero que llegue el progreso... ...yo me quiero quedar como estoy... ...y ¿no? pues el cantautor es un poco diciendo... ...si nos metemos en el mercado de lleno... que así dejaríamos de serlo... ...o nos transformaría de tal sí. manera... ...que a lo mejor no seríamos ya... ...esos trovadores que van cantando un poco... ...a, lo, a la gente minoritaria... Es un sector que tiene que estar así, yo creo. Sí, sí. Que había alguno que tiene que tirar más para arriba o tal, la fama es otra cosa. Sí. Es otra cosa. Claro, que venís de los trovadores. De la claro, venimos de los que trovadores con, que, que cantaban. En la, las en la historias América. que realmente eran los periódicos andantes de eh, entonces. Exactamente, ¿no? exactamente. como unos pregoneros, sí, sí. más o menos. Sí. Bueno, Javier de la Cruz, ¿qué te crees? Que te vas a ir de... No libro, no me no voy librar. No, no, no. Nos va a cantar Javier de la Cruz. Una canción No sé qué canción uno va a cantar Pero es que antes le he oído yo una Que dice, que la hizo ayer Y sonaba bien, ¿verdad? y sonaba bien. Pues yo creo que le tenemos que pedir que sí, la hombre. cante ¿no? yo creo que sí, ¿no? Esta es fresca, vamos Esta está calentita Son ¿la es? las que mejor suenan las frescas sí. o sea. vamos a ver. <risa> Bueno, iba a empezar con otro pero, pero No, si no bueno, pedí, pero si vamos a tener no, no, bueno, pues Si no me pedí, pedo, si me tú pedí El público <risa> mayoritariamente te está pidiendo eso pues Como tú quieras ayer. Vamos, pues bueno Esto es un tema inédito que lo hice, bueno, como estoy diciendo ahora ¿Sí? Lo hice ayer y, y bueno, a pesar de que, bueno, que eh, un par de años pues sigo escribiendo ¿Sí? Necesito escribir eh, La inspiración eh, se mantiene Siguen haciendo canciones y bueno, y esta es una de ellas ¿Cómo se llama? ¿Título? ¿O no le ha puesto título? Sí, eh, ah. Para ser feliz Ah, amigo, pues para ser feliz hay que escucharle <risa> Vamos allá. Necesito un beso de tu boca. Un pasión nocturno de tu mano que componga mi alma rota El sol de Argentina si es verano Tu atención, tus ojos, tus caricias El olor de tu pelo Un atardecer en compañía Que me deje en paz ya la tristeza Dos alas, un te quiero Y el roce de tus piernas Para continuar, para volver a amar Para marcar que hoy fue un día especial Para vivir, para ser feliz cito a agarrar tu cintura Que la ex novia deje de llamarme Alguna poción para amargura Que la inspiración nunca se acabe Tu atención, tus ojos, tus caricias, el olor de tu pelo Una atardecer en compañía.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 Quiero la vida que sueño pero de tu mano Una velada en la orilla del mar abrazados El sentimiento más puro y sincero encontrado Y una fiel sonrisa Para continuar, para volver a amar Para marcar que hoy fue un día especial Para vivir Para ser feliz. Una maravilla. Muchas gracias. López, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo ahí? Eh? <risa> <risa> Estás ilusionando todos los que estamos aquí. Ay, qué bueno. Qué López. barbaridad. <risa> Enhorabuena, macho, lo tienes todo. Muchísimas gracias. Y me alegro que sean exclusivos aquí en el Duendecillo Verde, porque cuando lo escuchemos por todos sitios, porque esa canción va a triunfar. Vamos. Bonita, sí. Bueno, eh, Javier Ejado. Cuéntame. ¿Qué dificultades os encontráis mm, en vuestra labor? O sea, de decir, eh, quiero hacer una actuación y dicen, oh, quiero traer un cantautor, o no, vamos a traer otra cosa más... Que sea bueno, la, más la, comercial, más... La dificultad tremenda es la moda. Contra la moda no se puede luchar. Si ahora está de moda el reggaetón, pues... Vale, no moda chale, el reggaetón. Pero no me compares, por favor. No, ya digo, pero que todos los <risa> eventos culturales a nivel grande pues se van basados en cosas que están de moda. Mm. Y ahora suena el tipo de música que está actualmente sonando por las imágenes de televisión, vídeos y tal, ¿no? Entonces eso es lo complicado, es llegar a ese... Por eso somos un género minoritario. Eso es lo más complicado, ¿no? romper con la moda y meter algo que realmente es clásico, porque venimos sí. de, tú fíjate el festival que hicimos hace poco en Talavera, no sí, vamos a y, ahora de, de y exactamente, pues vine un poco a contar eso, que reunimos cantautores desde 20 años hasta casi 60, ¿no? uh -huh. con lo cual ahí la moda rompe, ¿no? no es decir, no, es que ahora está de moda, no, el cantautor nunca ha estado de moda quitando la época de la dictadura, ¿no? Un poco sí, bueno, la donde... Pero después de la transición cantautor. el cantautor estuvo como en una trinchera metido, ¿no? Un poco escondido, pero siempre ha estado ahí, siempre está. Ahora bueno, han salido algunos a la luz más fuertes, más tal, y parece que volvemos un poco a resurgir, pero en realidad siempre estamos en la misma onda, siempre estamos ahí. Sí, pero soy grande desconocido. ...bueno, hay gente que es más conocida que otros... El, ...son escalones muy grandes... ...el que hay desde abajo hasta la última... ...hasta la gran fama, ¿no?... Uh -huh. ...pero por eso digo que la fama es una cosa... ...y el hacer canciones es un trabajo que es distinto, ¿no?... <coughs> ...te lo tienes que tomar como un... ...como un trabajo bonito que te gusta... Uh -huh. ...y tú, Javier, pese tu juventud... ¿en ...¿qué dificultades has encontrado más de... ...en el día, vamos, que, que... ...que tú, una persona joven, con esa voz... ...ese talento que tiene... Podrías salirte por otro lado Dentro bueno, de la canción y, la... sin embargo elige cantautor Sí, bueno, al final es lo que lo que, lo que que Uno siente y, y Y piensa que tiene tiene Que hacer, ¿no? Porque es lo, lo que mejor se me da ¿No? Y, y ahí voy con todo En ese sentido. Dificultades Pues todas las posibles, ¿no? Sí. Empezando por, por en qué lugar toco eh, Qué gente va a ir a verme Porque claro, si no viene gente a verte No tocas, ¿no? Y Eh, la mayor parte de las salas de otras ciudades te exigen un aforo mínimo para poder realizar un, yeah. un concierto. Entonces, ya partiendo de, de esa base, el cantautor empieza desde de, de muy abajito, ¿no? uh -huh. complicado. Y ya no es por, por hacer comparaciones con otros géneros como como lo que ha dicho Javier, que no, lo, no los quiero ni mencionar. Sí, sí, claro, yo claro. creo que no el, pr el problema no es que existan ese tipo de género, el problema es que ocupan demasiado tiempo en las pantallas eh, y hay otros géneros como la canción de autor o otros tipos de pop que quizás no, no tienen eh, tanto el protagonismo, no eh, estilos que tienden a la reflexión, al mensaje de las canciones. Esos géneros no tienen el protagonismo que se merecen. Sin embargo, géneros como eh, estos que hablábamos tienen demasiado. Ya. demasiado Bueno, vamos a ir a por otra canción, ¿no? Vamos a, a darnos... Eh. Yo por lo menos estoy disfrutando, porque vosotros sois los que me estáis haciendo el programa. Venga, y yo disfrutando. ¿De quién la quieres? De, De quien queráis. <coughs> vosotros da igual, da igual. sois los que mandáis aquí. Da da igual. Bueno, pues yo como he venido con la sin sombrero y así con la sin sombrero. Ah, oh, y ahora vamos a pasar aunque hablamos de Josefina de la Torre a otra a otra poeta muy importante para mí de las mejores del 27, es Concha Méndez. Concha Méndez fue una mujer interesantísima porque estuvo en el deporte, fue campeona de natación, mm. fue guionista, fue editora, ...fue escritora de novelas, de ensayos, de poesía... O sea, ...hizo muchas cosas, vendedora de libros... ...hizo muchas cosas, Concha Una mujer polifatética... <coughs> ...porque es entonces en el 27 las mujeres... ...poca labor, se veía. Y luego hay un dato muy curioso... ...que en 1981 recoge sus memorias en México... ...porque ella murió en México... ...y se tira hablando en una fonoteca en, Mono en México... ...durante 17 horas contando sus memorias... Bueno. ...de memoria. Pues dice este Malva y Rosa este sueño malva y rosa, que sueña el agua del río, se va rozando en la tarde las velas de mi navío. De las lejanías vengo, cruzo frente al espigón, una canción marina en mi corazón atardecer en el plata sueño frente a la ciudad quizada llevo las velas velas de mi soledad y se me van con el día no sé a dónde se me irán las luces de mi alegría ...las luces de mi alegría... ...que impresionante... Joder. ...escúchame... Uh -huh. ...hay que leerla... ...buena buena, muy buena... Uh -huh. ...bueno veo que estáis muy preparados... ...en... ...en música, en tema... Eh, ...Javier, Javier joven ...tú que, que aporte la guitarra... ...que se te da también de miedo... Tiene a, ¿Algunos estudios o, o especializar en algún instrumento? Bueno, yo estuve estudiando guitarra, eh, empecé con 10 años aquí en, en Talavera, en la, en la Escuela Pública. Ah. Y después eh, no tengo ninguna titulación como guitarrista. Uh -huh. Seguí estudiando por mi cuenta después de hacer ciertos años ahí en la escuela. Sí que es cierto que eh, al grabar mi primera maqueta no profesional... Después de ahí pues, eh, decidí irme a, a Madrid, a la, a la creativa de Madrid, a estudiar eh, un, par de, un par de años de, de canto clásico para coger un poquito más de técnica y demás, y sí que me ha servido bastante y, y lo agradezco mucho y estoy muy agradecido con, con el profesor que tuve allí, uh -huh. que me salvó la vida. ¿Y usted, don ¿Y usted, don Javier? Autodiedad está totalmente, estudios de armonía, solfeo, piano, pero nunca terminé nada, lo dejé todo ahí en el camino, porque ya te digo, oh. me dediqué quizás más a la poesía, pero sí, mis, mis pinitos hice en, en, en estudios por ahí, cuando era más joven. Lo que es que tenés que tener conocimiento de todo. Luego porque... te ayuda mucho, a, te aprende y te enseña mucho la, el tocar mucho la calle, oh. el haber hecho muchos conciertos. ...haber participado en muchos discos con músicos de otros países... ...siempre se aprenden cosas... ...sí, porque nosotros lo estamos escuchando ahora mismo con una guitarra... claro ...y lo que suena... Y luego hay que eh, ...la loco. música como envuelven con, con sus canciones... ...pero tocáis con más gente, o sea... ...claro, cuando se hace un trabajo discográfico... Sí. ...evidentemente se trabaja con más músicos... Sí. ...y entonces claro, hay un arreglista, hay una serie de componentes... ...hasta llegar a un trabajo final... ...lo que ocurre que en directo normalmente pues ahora vamos con guitarra y voz... ...que es el pleno pleno espejo del cantautor no mm. javier que nos va a derritar con otra otro pues sí ya que estábamos hablando antes de, de lo complejo que es esto de, del cantautor del artista en general no lo que le cuesta Ajá. sobresalir y demás compitiendo con sí. además con los géneros que hay mm. hay un tema eh, que hice hace unos meses que se llama vida oscura que habla precisamente de eso no de la dificultad a la hora de y bueno poder eh, ser importante con esto ¿no? uh -huh. pero que también el propio artista eh, prefiere eso no porque creo que es mejor un camino difícil que uno fácil y aburrido que se pueda ir al sí. carajo en cualquier momento ¿no? ¿no? disfru de, de verdad disfrute con lo vuestro eso ya vamos con vida oscura momento. lo que he sido Tengo una guitarra que ahora llora Tengo un disco preso en el olvido y un cantar que con el tiempo mejora Tengo tres exnovias medio locas que no cambiará tengo un par de alas que están rotas y la duda de si llegaría a triunfar Bienvenidos a mi vida oscura es mi vida porque la manejo es oscura porque así yo quiero Es mi vida oscura, no te miento Tengo inspiración para hacer canciones Como consecuencia ya no creo en el amor Tengo un historial de decepciones Y esta vida tan sombría como yo En lo personal no soy pa' tanto Como cantautor soy un romántico Digo lo que pienso cuando quiero Aunque eso me genere soledad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 Bueno, ver, Bienvenidos. Cómo te queda el cuerpo <risa> oye vamos a hablar del festival primer festival de cantautores sí sí muy contento porque ha salido todo muy bien ...teníamos un poco de miedo por el público... ...porque según día fue el jueves y, uh -huh. y estuvo muy fueron, bien... ...fueron dos días, el fueron día 6, el día 8... ...pero claro, el sábado lo teníamos como un poquito más claro... ...de que se iba a llenar el teatro, ¿no?... ...pero el jueves era un poco más complicado... ...pero sí, se llenaron los sí. dos días, estuvo lleno... ...eh, y estuvo muy bien los dos días... ...y muy contento porque, ya te digo... ...se, se dedicaba un poco el, el tema cantautor a, a todas las edades, ¿no?... ...desde la primera que empezó, abrió el telón que fue Marta Gómez, que era la más joven, 20 años. Luego, claro, tocó en eh, Quique Merchan, que es el digamos el más mayor, otro cantautor. Y entre medias, pues había más gente, Corina, eh, sustituyendo a Carlos Durán, que como sabíamos estaba sí. hospitalizado. Y luego el último día pues tocó Javier, con Andrés Sudón y conmigo. ¿no? También uh -huh. de distintos estilos, porque el estilo de Andrés no tiene nada que ver con el mío, ni el mío tiene que ver con el de Javier. no O sea, de estilos distintos y edades distintas, con lo cual la gente salió muy contenta. U esa hubo, fue la sensación hubo mucho público sí toda la es, parte, un teatro, de, es un teatro es un teatro maravilloso que que que no, muy bien. nos escucha por todo el mundo mm, es, un teatro, es un teatro de capricho yo he de, estado en muchos sueño. sitios tocando en muchas casas de cultura de muchos pueblos en teatros en teatros uh -huh. muy grandes sí Pero um, el Teatro de Historia tiene algo especial, sí, es una, sí, sí, una sonoridad sí. especial y un encanto especial. Yo sé porque llevo a alguien que no cosa, lo conocía al teatro, no tiene nada que se ver. quedaban... Enamorados. O sea, Entraban sí, sí, entraba y se quedan mirando porque es que... Es algo no sé, tremendo, sí. sí. Tiene algo de magia ese teatro. Sí sí, sí, sí, sí. Lo tiene. Bueno, y tú Javier ahí entre los grandes, que tú eres un grande, ¿qué pensabas de...? Bueno, pues siempre siempre quise tocar en el Teatro de Historia con mis canciones y tuve la posibilidad hace poquito uh -huh. nosotros que estamos acostumbrados a estar en Pingaritos. tocando en, cual, <risa> en cualquier lado ¿no? nosotros que somos de teatro ¿no? pues sí. eh, por una vez eh, estuvimos en nuestro hábitat ¿no? sí, <risa> por una vez nos estuvisteis dando lo que lo que la gente quiere sí, porque sí. Es que, 100% eh, sí, porque siempre eh, Cantador en la sala tal o en la sala cual parece muy minoritario pero una cosita de, de esta también no la merecemos Sí, hacer sí, sí. hay, hay que hacer la idea es repetir a ver cómo enfocamos al año que viene la idea segunda vamos porque esto ha sido un primer encuentro de cantautor un primer festival sí. y ahora claro cuando vas haciendo el, la segunda parte digamos sí. hay que evolucionar porque si no las segundas partes dicen que no no, no hay... pero hay que evolucionar en cuanto a ideas ¿no? porque cada cada año hay que superarse no hacerlo intentar hacerlo mejor Sí. Y no es que lo habíamos hecho mal, pero que hay que o sea, hay que evolucionar hacia otro tipo de cosas, a, Darla a conocer y darle el nivel por, Claro, el, y sobre era. todo buscar nivel, sobre sí. todo una cosa muy importante tener nivel en el festival, o sea que, que, claro, que, que era era. el festival de ya, de Talavera. Claro, sí, empezó, se empezó con, sí. con el tema y está allá por montón, la, no sé 18, sí, ya por la montón, 18 o 20 ediciones ya de las por, que lleva y no. con artistas Hasta que llegue eh, claro, en, aquí, eh, en este festival, pues igual. Oye, estamos pequeñitos, a momentos, pequeñitos, pequeñitos y hay que ir poco a poco. Que la pues, gente vaya... Poco a poco. Bueno, ¿qué, qué nos vamos a, vamos a comer ahora? Venga, pues mira, he traído aquí un instrumento muy curioso que se llama Timple Canario. Sí. ¿eh? Si lo coge bien el micrófono. Y voy a hacer un tema de Josefina de la Torre, como hemos dicho antes, de la Canaria, por eso lo hago con el Timple Canario. ...que decir también de esta mujer... ...que fue impresionante... ...aparte de poeta, como hemos dicho... ...fue soprano y actriz... ...como he dicho antes... ...pero es que esta mujer llegó a actuar... ...ya con muy mayor... ...con Chicho Ibañez Serrador... Uh -huh. ...en aquellas historias para no dormir... Ah, sí. ...y llegó a trabajar de actriz con Nuria Esper... Oh. ...fíjate una mujer que ya escribía... en o sea, ...del siglo 20 ...pero de la generación del 27 ...y cómo se codeó al final de su vida... ...con gente ya... ...que eran contemporáneos ¿no?... ...ya sí. o sea, tiene mucho que decir... ...Josefina de la Torre... ...y yo he cogido aquí de su poema de la isla un poemita muy cortito, Caminito Azul. Caminito Azul, caminito del mar, ay, cómo me cés tu cintura al andar, salero de tu cuerpecito, pie pequeñito del altar, salero de tu cuerpecito, pie pequeñito de los picos de encaje espuma blanca del mar de los picos de encaje espuma blanca del mar hay cunita del agua que bien te sienta caderas de sal hay cunita del agua que bien te sienta caderas de sal ah, como suena eso <risa> <risa> qué <risa> barbaridad <risa> Sí, a mí me encanta ese instrumento. bueno pues... Da mucho juego, da mucho juego. Para... Oye, Canarias también nos oyen, a ver si se quedan ah, sí. con la coprilla. Llegamos, ¿sí? llegamos allí, sí. No. Tú no te preocupes que llegamos a todos. <risa> Luego, eh, la despedida, ¿podéis tocar una canción los dos juntos con el timple y la guitarra o va a ser mucho pedido? Podemos tocar una junto a, con las dos voces, si quieres. Pero con la guitarra solo. No sé si con el timple habrá alguna. No, no, a ver, yo, pero, yo lo pido, ¿sabes lo que te digo? Que, vale. que no hay, pero, o sea, si no se puede, bueno. Hacemos una canción para cantar los dos, a lo mejor, vale, con la guitarra, ¿no? Sí, vale, que lejano. Que ya lo despedimos. Vale, sí, sí. O oh, si queréis. Sí, lo despedimos así, sí. Bueno, vale, como tú quieras, Fidel. A ver, en el mundo la discapacidad... Eh, Yo sé que tú eres una persona que te dicen Hay tal festival de esto y hay que ayudar sí, sí. Y, y siempre cuentan contigo Yo he hecho muchos benéficos, muchos, muchos benéficos De todo tipo uh -huh. eh, Sahara, Nicaragua, Discapacidad, Down, muchísimo eh, Apace también ahora iban a hacer algo, creo que me iban a llamar no sé Sí, eh, yo siempre, siempre sí, que me han llamado he estado ahí disponible Creo que por una buena causa hay que cantar Y poner el granito de arena y ya está creo que es importante estar ahí siempre, siempre. Hemos hecho muchas de esas sí. además, y lo seguiremos pues, haciendo, evidentemente. A ver, lo que me gusta es estos versos que acabas de decir ahora mismo, eso los los música tú. Como el que dices, Claro, todo esto está, está, el ritmo, todo eso está musicado, claro, José claro, Finada la Torre claro. escribió eso en su día. Sí, que no lo mismo y leerlo, 90 años después yo cojo sí, la guitarra y sí, la pongo sí, música. Te <coughs> tienes curioso además, sí. porque es que, si tú lo lees Estás leyendo un verso y dice, bueno, yo llegué, después de tanto te, tiempo te llega ya algo, pero cuando se te escucha a ti el, el mm, eh la armonizar, yo después ya de tanto tiempo musicando poesía, yo cuando abro un libro de poesía enseguida veo si tiene música o no, no todo ah, tiene ya, música. Ya. Es como un algo que, que tengo dentro que yo lo veo, según estoy leyendo el poema ya veo que tiene música, si no paso a otra página, porque no todos los poemas para mí tienen para llegar a una canción, no hay hay algunos que tienen algo especial como que parecen una letra de una canción ¿no? y es que lo, lo tienen, tienen la musicalidad uh -huh. y yo lo veo cuando vi este de Caminito Azul es que rápidamente cogí el timple y no sé, ya lo tarareaba uh -huh. parece que el poema te saca el, a la luz todas esas cosas bueno, curioso eh, Javier eh, nos tocas otro temita sí, te eh, vas a atrever sí, bueno, voy a hacer ahora uno, uno del, del último disco uh -huh. ¿no? que se llama La vecina Y, y que uno de los sencillos del, uno de los temas más importantes de, de ese proyecto bueno, con la independencia estrenada se alojó en el cuarto piso la vecina justo encima sola entre el colchón corta lejanía saludos de alquiler boca que imagina besos dibujados en un rostro de mujer se hace tarde y la noche se sienta a observar. Ojos del mar, olor a miel, labios que provocan el desvelo. Eres imprescindible, como el agua en la sed, me quedé sin soledad para el consuelo mi guitarra implora una musa pa' vivir y las escaleras guardan aún el rastro de sus pasos al salir. Sudamericana, Caribe, piel de luz, los atardeceres Ciegan las ventanas y te alumbran el perfil a contraluz la vecina, el motivo y razón de existir. Ojos de mar, olor a miel, labios que provocan el desvelo,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 me quedé sin soledad Para el consuelo La vecina Joder la, vale, la vecina La vecina <risa> vale, Me encanta, de verdad Gracias. Tienes una rítmica Gracias vale es envidiable va caminando sí, sí va caminando qué barbaridad a ver eh, vosotros percibís los que os están escuchando en un momento por dónde tienen que ir vuestras canciones me refiero eh, tienen un grupo de gente estás actuando y dice uy, esto nos gusta más el tipo de canciones de este, de este estilo o los ofrecéis siempre las canciones que vosotros creéis depende o, de, depende del sitio donde estés tocando. Uno tiene un guión, uno tiene un guion, pero al final eh, ese guión puede cambiar en cualquier momento, dependiendo uh. del ambiente que haya, el, de lo que necesites eh, esa, ese grupo de personas en ese momento. Eh, si hay que dar un giro inesperado, hay que tener recursos, ¿sí? Porque uh. el que va a ver a vosotros eh sabe a lo que va Claro, sí, luego algo, algunas veces te piden alguna canción conocida alguna vez, si estás tocando en un sitio bueno, público, digamos, no en un teatro. En un teatro, evidentemente, vas un poco más sí. con tu guión cerrado y no sí. cambias nada, pero estás tocando en una terraza, por ejemplo, pues siempre hay alguno que te pide algo de no sé, Pablo Guerrero, Silvio Rodríguez, no sé. ah, algunas veces suele pasar, ah, pero bueno, es normal, es lógico. ¿Cuál es la canción puntera para ti? De las que cantas, dice esta yo creo que es mi bandera mía sí mi canción favorita mía no tengo ninguna en especial porque cada una corresponde a una época date cuenta que es comparar 1979 con 1994 o sí. 2002 o 2014 no lo sé tengo especiales canciones eh, de aquella época de cuando empecé a escribir y de esta época y de otra época o sea en cada época tengo alguna preferida son muchas son muchas no hay una concreta Uh -huh. son como pequeños ¿Y tú javier algún... yo le, le voy a robar una, una frase a, a un cantauto que yo sigo mucho que es Ricardo Arjona que le hicieron la misma pregunta y que pienso lo mismo que él que es que mi canción favorita es la que estoy por hacer ah, no. la de ayer siempre. <risa> ahora mismo puede ser la de ayer siempre siempre a lo nuevo <risa> como que le, le, da, le prestamos le más atención ¿no? más bueno el tiempo se nos echa encima pues ya uh -huh. sabéis como es esto Eh, para encontrar vuestros temas, ¿dónde hay que acudir, eh, comprar un disco? De... Bueno, ya sabes Ojo. que lo de, lo de los discos está como pasado de moda. En YouTube hay cositas sí, colgadas ya, y ah, tal. Claro. Sí, hay algunos discos por ahí en librerías, en Talavera y tal. Pero sí, en las plataformas, y sobre todo más de Javier que mío quizás, ¿no? Yo soy un poco más, más a la sombra, ya me dedico sí. un poco más a la composición y a, a los temas didácticos, que me, me lo paso muy sí, bien con los sí, chavales, enseñándoles este tipo de cosas. Eh, según voy leyendo, voy intentando trasladar, porque a los chavales hay que hacerlos que lean, desde, chico. Después, desde pequeño. entonces Por ejemplo, yo he leído una cosa muy bonita de Elizabeth Mulder, una de las poetas del 27, que precisamente no es de las grandes, no es que se dedicara mucho a la poesía, sino a, también a la traductora, ¿no? y le preguntaban que para qué sirve escribir, ¿no? o, o, o que por qué se escribe. ¿no? Y dice, en una nota que tiene ella, dice se escribe para defender la soledad y para mostrar lo que hay dentro de ella. Y yo añadiría a los chavales, según si yo tuviera que explicar esta frase, los diría, más que para defender la soledad, es para defenderse de la soledad. Y lo que encuentras en esa soledad es lo que tú muestras. Primero te lo muestras a ti y luego lo trasladas a la gente. Ahí está el carácter bueno del cantautor, el, el arraigo profundo, digamos, de, sí. del reino interior que llevamos dentro. Sí, porque las, raíces, o sea, las canciones tienen raíces. Tienen buena? raíces, tienen raíces. Gracias a Dios. Ese es el mensaje que hay, que defenderse de la soledad y luego mostrarla y sacarla fuera. Uh -huh. ¿Y tú, Javier? Bueno, pues yo opino lo mismo que él No puedo, no puedo decirlo, él lo ha muy bien No puedo no puedo añadir nada más No, lo dijo Elizabeth Mulder yo solo, él, me, él me limitaba a poner Defenderse de la soledad, ¿no? que me parece una buena frase Bueno, ¿y tus canciones ¿Dónde las podemos encontrar? Bueno, en todas las plataformas, poniendo Javier de la Cruz en, Me encuentran en Todas las plataformas En todas las redes sociales posibles Y, y ahí está todo subidito uh -huh. Bueno, esta entrevista eh, los aviso que se está grabando, así ¿Ah, con, con vídeos. Sí, sí. Ah, me parece muy bien. Mira, es cámara oculta, están ahí. Ah, lo bueno. podías <risa> haber avisado y sí. no habíamos puesto el smoking. Ya, ya, ¿no? ya. ya, ya. <risa> ¿Eh? Esta eh, se subirá a YouTube, ah, ¿no? bueno. ya diremos como Ah, muy bien, Esta muy entrevista bien. también, eh, el sonido y todo, eh, se podrá ver entrando en hoyradio.es, entráis en tu radio a la carta, uh -huh. pincháis... ...y ahí sale la entrevista... ...saldrá una foto nuestra... Ah. ...y pueden escucharla cuando quieran... ...pues encantado, muy ¿Vale? bien lo veremos. ...bueno, nos vamos en los prometidos deuda... Sí, hay esa... que, ...aquí hay una canción mía de 1999... ...que yo creo que Javier se va a acordar de ella... ...que tenemos aquí una chuleta... Vamos ...y si es una de las que especialmente tengo cariño... ¿no? De, ...porque trata de un amor... ...que se va, ¿no?... ...y que, que no le vuelve a ver y tal... ¿no? ...que lejanos montes ríos... Árboles que levantaron La luna en la noche fría El amor y me dejaron Qué gran paisaje tu boca Rodeada de esperanza Inmensa naturaleza Lluvia de abril que me alcanza Qué nocturna algarabía la del cisne y el deseo, la del viento en el durazno y en el niño que yo creo. Y que confusa la luna, paridora de mis sueños, balcón del enamorado, soledad para mi empeño. ¡Qué lejanos montes, ríos, árboles de troncos viejos! Con mis ojos de no verte, qué lejanos y qué lejos! Y qué confusa la luna, faridora de mis sueños, balcón del enamorado, soledad para mi empeño. Soledad para mi empeño Mejor despedida no hemos podido tener Bueno, muchas gracias Javier Muchas y gracias, Javier. Muchas gracias <risa> Fidel por estar aquí con nosotros Y traernos aquí a esta maravillosa radio la, la sorpresa ha sido nuestra De verdad porque que, eh, se Encanta verlo Ya sabes que puedes contar pues con nosotros tú. siempre vale. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Bueno, y a todos ustedes que tengan cuidado con el coche, que es viernes y los fines de semana hay que volver al próximo programa. Venga, hasta pronto, amigo. Gracias, Nos gracias.